Son u segundo, son s u segundo. Medio. Sea, tú analiza la, la, la, la frase. Los dos abren sus ojos y Shun se mete en medio. Sabes, <risa> los dos virgos. Era. No, s h i s i m a abre. Ve, ve cómo es la cosa. Shishima abre la boca, porque. Que Joder. Y s h i i m abre a los ojos y ahí. se... Bueno, es verdad, chica. vale, pues ya está. <risa>